Sánchez Grimi, Noir Videla, Abued, Acuña, Lisandro López y Diego Milito. Últimas dos informaciones cortitas antes de que se venga Gallego Pérez y toda la banda del básquet. Eh, Milito ha pedido, o le va a pedir, todavía no lo hizo, sí. que el partido por la Copa Argentina, nosotros contamos que estaba confirmado para Formosa el día 25 de mayo ante Gimnasia y Tiro de Salta, que se juega en el Estadio Ciudad de la Plata, eh, que será su último partido oficial. Eh, veremos qué es lo que ocurre hay una intención que su partido de despedida este no es oficial, sino el que le van a hacer para despedirlo, homenajearlo sea en fecha FIFA en el mes de septiembre u octubre, se verá cuando sí. haya fecha FIFA, la intención es que allí se programe el partido de despedida de Milito engancha Racing y la este última... de Copa Argentina es el 25 de mayo 25 de mayo, sí señor ¿Qué, ¿dije otra cosa? ¿Me, equiv ¿me equivoqué? no, 25 de mayo Eh, y y la última y la última tiene que ver con Roger Martínez. Eh, Racing le depositó todo a Roger. Bien, todo, todo. A Roger todavía no se le acreditó, se le va a acreditar el día lunes, pero no es un conflicto solucionado porque queda un contrato pendiente. Veremos si se ponen de acuerdo o no, porque Roger quiere cobrar lo que necesita cobrar según el convenio colectivo de trabajo de agremiados pero de esta manera se evita la posibilidad de que el jugador quede que libre que quede libre eh, que creo que el depósito pasa un poco por allí ¿no? Eh, pero hay malestar con Roger Martínez por cómo se dio la situación señores nos vamos nos despedimos buen fin de semana para todos Forlano Cochimilio, Camote, gracias a todos, muchachos. Gracias Por favor, Mariano, respeto la producción. Jessica, Marco, la operación técnica. Buen fin de semana para todos que gane en el día de hoy. Y no se muevan que se viene uno contra uno. El Gallego Pérez, Traversa y toda la banda de la Liga Nacional de Básquet. Un abrazo para todos. Buen fin de semana. Chau, gracias. AM 570. 570. Radio Argentina. Radio Argentina. Libertad de Pensamiento Libertad de Pensamiento Libertad de Expresión Libertad de Expresión Radio, radio Argentina AM 570. 570 La Radio La Radio Esto es Uno Contra Uno Radio Un programa hecho con altura Uno Contra Uno Radio la actualidad sin saltos ni rebotes Con un equipo de primera Uno contra uno Radio uh. Auspicia Uno contra uno radio Nadir, copas, vasos, platos Y la gama más variada y fina de cristales Para tu vida, Nadir, Nadir. Distribuye y comercializa en la Argentina brasil Colectora este 1493 Kilómetro 30 para Americana s arroba Nadir Dale tus penas para su canto Giros violentos Último de la semana de esto que es Uno contra Uno En el aire de AM570 en Radio Argentina A través de la web oficial de la radio Y de uno contra uno webcom Repasamos la semana en testimonios Hablamos con Darío Mancilla Platense había logrado el quinto punto de la serie ¡Gracias! Estaba en la final de la conferencia sur del torneo nacional de ascenso y esto nos decía Darío. Muy poca la diferencia que hubo con ellos, la verdad que un equipo que, que se me mi, mis felicitaciones, han ha hecho un, un año bárbaro, terminamos jugando un básquet excelente, hacía gusto jugar un, un play-off. Queremos llegar lo más alto que se puede, que es el ascenso. Van a ser partidos totalmente distintos nosotros seguramente vamos a tomar recaudo con los jugadores que ya conocemos veremos los los videos, hablaremos y después aportaremos cada uno lo que sabe Había logrado la clasificación a último momento pero el equipo de regata se puso duro, se puso firme y hablamos con Pablo Espinoza, uno de los que ha levantado por estas horas para el equipo de Nicolás Casalanguida el 20 días atrás vamos creo que octavo noveno Estábamos tratando obviamente lo que pensábamos era no jugar la permanencia, pusimos el chip que era la última oportunidad que teníamos para poder salir adelante. Hemos ganado los partidos que necesitábamos ganar para entrar, como se dice, por la ventana, por la puerta, por donde fuera. Pero pero bueno, que eh, por suerte entramos y ahora estamos más juntos y más unidos que nunca. Todo cuando estuvimos en el peor momento, nadie nos dio chance. Todos nos pisaron, todo lo que todo lo que venían jugando con corriente nos querían pisar la cabeza. Creo que nosotros estamos con la mentalidad igual que cuando nos hacían lo mismo nosotros. De Pablo Espinoza y de regatas de corriente nos vamos a Lanús, el granate. Ahí estaba Juan Pablo Cantero. En la noche de ayer, Bata Caso Sionista le ganó al conjunto de Lanús. Pero esto fue la previa de Juan Pablo Cantero de buena temporada. En tres declaraciones nos decía lo siguiente. Conscientemente pienso que vamos a ganar, ¿no? Después intento no pensar en la posibilidad que pueda haber de perder. Un desafío como este, que es lo contrario a que todo lo deportistas queremos tener, que es salir campeón. Eh, y bueno, es superarlo. Ese es eh, un poco la presión que viene de afuera y la autopresión que al menos en mi persona me pongo. ¿no? Estamos seguros de lo que podemos hacer. Creo que llegamos mucho mejor que de sionistas. Eh, me siento que el nivel hoy deportivo nuestro está un pasito... ...más arriba que ellos... ...había arrancado para matar... ...y comerse a los chicos crudos... ...después las lesiones, los cambios extranjeros... ...los rivales, la Liga Nacional... ...y todo lo que tiene que ver con eso que no se palpa... ...que no se ve, que no es matemática... ...que está en el día a día... ...lo puso a San Lorenzo en un lugar que por ahí de entrada... ...uno no esperaba, pero ahora en los playoffs... ...ya el equipo de Julio Lamas... ...dejó afuera obras y va en busca de gimnasia de Comodoro... ...Luca Fajiano... ...nos contaba lo siguiente que no terminamos la fase regular como queríamos, este, no, no, no, no llegamos en una línea regular o ascendente en cuanto a nuestro juego, pero bueno, después en playoff creo que hemos sido consistentes eh, muy por muchos minutos en cuanto al trabajo defensivo, la intensidad. Mucho tiempo que no, que no contábamos con todo el plantel disponible, eso nos hizo que que no sea tan natural el juego del equipo, por, porque siempre estábamos tratando de, de tapar algún huequito. Y bueno, ahora afortunadamente está por el plantel completo, y, y bueno, estamos tratando de sacar ventaja de eso, y tratando de aprovechar las armas que tenemos. De Luca Fajiano, Mario Romay, porque en esta etapa donde la Unión de Formosa ya tiene rival, pero está esperando para empezar las semifinales, de la Conferencia Norte no está más Green y se fue. El alero norteamericano, Blanco, se fue a los Estados Unidos y Mario Romay nos contaba los motivos, o no, de la escapada, de la huida de Green a los Estados Unidos. Ahí estamos con el tema de Green en la discusión, que si viene, que no viene, que no están bien las cosas, no están claro pero bueno, lo, lo cierto es que, eh, al menos yo personalmente, lo doy como como que el tipo no no va a volver. Además, viste, hizo algunos comentarios con algunos compañeros preguntando cuáles eran la fecha de, de cuando terminaba la liga. No, no, no fue un problema de dinero. El problema fue que a veces uno hace un depósito, por ejemplo le hicimos un depósito y el los otros dos el viernes se le acreditó en su cuenta y a él no se le acreditó el viernes, se la acreditó el lunes. No estamos, no estamos pudiendo regular el mercado, ¿no? Después tenemos eh, la parte que sí es lo que estamos buscando y la verdad que hay una parte difícil ante ...cuando la oferta es más grande que la demanda, ¿no? Eh, entonces, eh, nosotros hoy con pareciera que estamos en contra de, de los jugadores... ...y en realidad no estamos en contra de los jugadores... ...sino que estamos tratando de buscar la economía de los clubes. Clarita y linda la nota con Mario Romay hablando de todos los temas... ...pasaron por la semana algunos de los que han estado aquí presentes... ...en este programa de Uno Contra Uno, todavía nos queda hasta la una del mediodía... ...para terminar esta semana... ...que tiene esta noche un televisado... ...en Junín, 10 de la noche... ...por Taze Sports... ...ahí argentino en la turquería... ...tratará de quedarse con la serie... ...frente a Weber Bahía Basket... ...que está entonado... ...por las convocatorias... ...a la preselección del sudamericano... ...de un par de sus jugadores... ...lindo partido en la pantalla de Taze Sports... ...Mancilla, Espinoza, Cantero, Fagiano... ...Romay, Cangelosi... ...es el último que nos queda... ...para esta noche justamente hablando del partido... El Juanchi, Juan Carlos, no, no, Juan Francisco, dale. Para una gran cantidad de partido que estuvimos muy abajo peleando con tres, cuatro equipos que, bueno, obviamente se genera mucho nerviosismo y, y tensión. Y, bueno, eh, la verdad que se nos dio todos juntos el haber salido de esa, de esa posición y después como premio clasificar a los No suye muchísimo el hecho de que el equipo eh, sea un equipo también fuera de la cancha, aunque no siempre es necesario... Creo que eso suma, más que viste que, eh, que nos llevamos bien todos, que los extranjeros sean de, de primera en cuanto no solo con, por cómo lo que le dan al equipo, sino porque son tremendas personas los tres. Plus el tener la, el apoyo de la gente, uno saca eh, como que te despierta, no te saca energías de, de donde no, la, no las encontrás y, y bueno, suma eh suma mucho. Las voces en la semana de Uno contra Uno en el aire de AM570 en Radio Argentina a través de la web. Estamos hasta las 13. Somos Uno contra Uno. Uno contra Uno Radio. Todo el básquet en el aire. 12.09 de este día viernes con Jessica, con Noelia, con el profesor Traversa, con algunas nanas en, en su hogar en este momento. Podés comunicarse.